Ladies and gentlemen, dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines. Amador Rivas, Capitán Salamis in the house. Y, vivitar del mundo, merengue, merengue. Y pataco, todo el mundo De capotao Dime que te gusta y no nena te voy a dar sala vía Siéntelo, siéntelo, cózalo, pásalo. ¿De qué me hablan? De la mandanga. Porque tú quieres mandanga. Ella quiere mandanga. Todos quieren mandanga. ¿Qué pasa con la mandanga? Que todo el mundo quiere mandanga. ¡Todo el mundo quiere mandanga! ¿Habéis sentido la mandanga? ¿Habéis bailado la mandanga? ¿Os ha gustado la mandanga, verdad? Pues si queréis contratarnos, tenéis que mandar un mail a fermintrujillo espetomail.com